Happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down? c o n t i n u a s en Rock FM pasando de las 7 de la tarde. Bienvenido, bienvenida. Si acabas de llegar, yo soy Saulo y estamos disfrutando este domingo por la tarde. Y para seguir disfrutándolo, tengo el tema que empezó todo. Tengo el single de debut de Rainbow. Ni más ni menos que Man in the Silver Mountain en Rock FM. unos minutos te decía que hoy es un día de celebrar, hoy es un día de que suene la Velvet Underground, porque hoy Día 28 de agosto, Sterling Morrison, guitarrista, ecorista y fundador de la banda, hubiese cumplido 80 añazos. Nos tuvo que dejar por un linfoma en el 94, pero aún así su música sigue viva con nosotros. A diferencia de l o u r e e d o John Cale, sus compis, él nunca sacó nada fuera de la Velvet, pero era una persona importantísima y que determinó el sonido del grupo. Así que para celebrar su vida y su obra, Velvet Underground, Sunday Morning en Rock FM. Sunday morning brings the dawning. It's just a restless feeling by my side. It's just the wasted years so close behind Watch out, the world's behind you There's always someone around you who will call It's nothing at all FM y ahora te quiero poner la canción que lo cambió todo del disco que lo cambió todo para nuestro siguiente grupo, porque directamente desde el Joshua Tree, que es el álbum que fue un antes y un después para U2, quiero ponerte el tema principal, el single, lo que dijeron Hola estamos aquí, with or without you, YouTube en Rock FM. que es a flamencados hacemos un pequeño alto en el camino. Pero no te me alejes porque tengo ya preparados a Nirvana, Neil Young y Metallica, que tenemos que hablar de ellos y de su siguiente disco, porque ha salido Kir h a m e t a hablar. Ahora mismo te lo cuento todo en Rock FM. Esto es. Rock FM t e n un mundo sin radio musical? ¿Sin una voz amiga que te dé los buenos días y te ponga las pilas por las mañanas? ¿Sin una voz que te diga, hey, ¿cómo lo llevas? Voy a ponerte la mejor música. A ti que estás en el coche, en la piscina, en el trabajo y sin mover un dedo. No te quedes siempre escuchando lo mismo. Con las mismas playlists. r e n u é v a t e conoce más cosas y ven a la radio. La radio es actualidad. Rock FM, Sevilla 93.0. Un nuevo concepto de odontología te espera en Sevilla con Dental Raúl Pascual, la clínica mejor valorada de España según Doctoralia. Ramón y Cajal y Sevilla este. DentalRaúlPascual.com Cuidarse. Aquí empieza tu clase de r o c k i n El rock que tu cuerpo aguante. Y una más, r o c k f m Ahora te quiero poner el que para mí es de los mejores guitarristas de la historia y de los más infravalorados, porque todos le conocemos como cantante, todos le conocemos como compositor, pero no le conocemos o no le valoramos con cómo toca la guitarra este señor. Por favor, quiero que escuches esta canción conmigo y que te fijes en esas guitarras arrolladoras, porque es que es la única palabra que tiene para describir lo que hace Neil Young en este Rocking in the Free World e n r o c k FM. FM, y hace unos minutos te decía que teníamos que hablar de Metallica, porque ha salido Kirk Hammett a hablar del proceso de composición de su siguiente disco, porque ya sabes el boom que está teniendo Metallica, ya sabes lo que lo está petando con Stranger Things, toda la gente nueva a la que está llegando, y sería un error querer apretar esa máquina para aprovechar ahora y sacar un nuevo disco. Si lo tienes, genial, aprovecha la ola, pero si no lo tienes, no puedes sacar una Q3. Tienes que dejar que las cosas fluyan y caminen, y es lo que ha dicho Kirk Hammett, que ellos tienen un proceso. lento que ellos tardan en sacar discos así que por favor no estresarse y no empujar ahora un poquito de paz con pio metálica en rock fm En nuestra sangre, en nuestro ADN. Y para evitar dudas, También en nuestro nombre. FM、y ahora quiero poner al guitarrista que cambió el mundo, el guitarrista que inventó la manera de tocar la guitarra eléctrica que hemos tenido todos durante todos los años posteriores. Porque Jimi Hendrix hacía muchas cosas bien, pero una de las cosas que mejor hacía eran las versiones. Y para demostrarlo, cómo cogió este All Along the Watch Tower de Bob Dylan y lo transformó para darle el rollo eléctrico y tan personal que sólo él tenía. Jimi Hendrix en r o c k FM. must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. e s radios de Kings of Leon hacemos una muy breve pausa, pero no te me alejes porque ya tengo calentando en la banda a Black Sabbath, Per a l Jam y The Pets Mode. Ahora mismo los disfrutamos juntos en Rock FM. Ya lo tenemos todo preparado para asegurarnos de que nuestra estrella matinal vuelva a la radio. Hemos organizado una degustación de cervezas justo antes del programa. Porque ya lo dice el refrán: Donde no hay cata, no hay pirata. Nada puede fallar. c o m e una de. ¿Cómo se dice? e a l b ó n d i g a s o almondigas? Bueno, y si falla, no nos hacemos responsables. Este lunes, a partir de las seis, vuelve el pirata y su banda. Luego no te quejes. Yo ya te he avisado. Detrás de las voces que escuchas en Rock FM. Buenos días, son las 8 y 59 minutos de la mañana, El Pirata y su banda. Saboreando de cada clásico. Aquí en Rock FM hay un gran equipo de profesionales trabajando cada día para crear los programas escuchados por miles de personas. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio Cope. Dominarás la ciencia y el arte de la radio y el audio con un curso completo y un año de prácticas remuneradas en primera línea. Máster Universitario en Radio Cope. Organizado por la Fundación Cope y por la Universidad de San Pablo Ceu. Infórmate en f u n d a c i o n c o p e c o m Hay que a p r o v e c h a n el fin de para recargar las pilas. Nosotros preferimos no gastarlas. Rock FM. Y ahora te quiero poner un grupo que me tiene ilusionado. Nos tiene ilusionados. No tengo fuentes fidedignas, ¿eh? todo esto son <ríe> ilusiones. Pero no sé si has visto que Ozzy Osbourne está volviendo a salir a los medios, está volviendo a salir a la palestra. Y acuérdate que hace muy poquito, en los Juegos de la Commonwealth, tuvo una actuación espectacular. Con Tommy y y Omi, y eso a mí me da que pensar que a lo mejor hay una gira, solo a lo mejor, ¿eh? me lo invento, pero a mí me haría muchísima ilusión. Y ya sabes, en esos juegos, la canción que tocaron no podría ser otra que este p a r a n o i a Black Sabbath en r o c k FM. En Rock FM, y ahora quiero ponerte una canción para recordarte que tú y yo tenemos una cita y no sé yo si te la has apuntado ya, porque el día 15 de octubre en Madrid se va a celebrar el rock y el maestro de ceremonias no podría ser otro que Loquillo. Porque no sé si has visto a Loquillo alguna vez en directo, pero es que es un tumbaestadio. s la energía con la que sale ese hombre al escenario y el carisma y cómo se come al público. Yo es que no se lo he visto a nadie más. Y una que seguro que va a estar, porque siempre tiene que estar, son las tres F's. Feo. fuerte y formal. Loquillo y los trogloditas en Rock FM. Escuchas Se llama Rock. Se llama FM. Este、domingo por la tarde contigo, pero te dejo con la mejor música. Tengo aquí ya preparados para ti a Foo Fighters, a los Beatles, todo listo para que disfrutes lo que queda de domingo como se merece. Ya sabes dónde, en Rock FM. Estás escuchando Rock FM. ¿Te imaginas un mundo sin radio musical? ¿Sin una voz amiga que te dé los buenos días y te ponga las pilas por las mañanas? ¿Sin una voz que te diga, hey, ¿cómo, ¿Cómo lo llevas? Voy a ponerte la mejor música a ti. i q u e estás en el coche? ¿En, ¿En la, la piscina, piscina? ¿En tu trabajo? ロケ CM、Sevilla 93.0。 Of October skies. You know, the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. You know, I'm trying to please to the calling of your heart s t r i n g s that p l a y soft and low. You know, the La n t a del fin de semana es que el jefe se queda en casa. Somos Rocket. música lo dice mejor.